España, España España España España Directo Directo Directo Padre Nacional Que no podemos garantizar las coberturas Y esto está en un detrimento de la salud pública Me manifiesto para poder mantener una sanidad pública Y adecuada a las necesidades que tenemos todos nosotros pero sea, Lo que no se puede permitir es que con la demora que hay Todavía se aumente mucho más la demora para ser intervenido 12.46, 11.46 en Canarias lo han escuchado, protestas, las conocidas protestas de las batas blancas que fueron muy frecuentes hace unos meses en Cataluña. Todo esto por los recortes en sanidad, una de las bases del estado de bienestar que los políticos de todo signo ya saben, insisten en la necesidad de que sea de calidad y aspiran al bueno, bonito y barato. Ajustes que se están produciendo en diferentes comunidades autónomas, pero que destacan especialmente ahí, en Cataluña. Los servicios se están recortando sustancialmente para preocupación de profesionales y de pacientes. La Generalitat pretende recortar mil millones de euros, el 10% de su presupuesto, antes de final de año y está el verano. Y algunos ciudadanos afectados se han encerrado en distintos centros sanitarios. En uno de estos centros en los que se está sufriendo el recorte de horarios se encuentra nuestra compañera Laura González. Hola, Laura, ¿qué tal? Hola, buenos días, Noemí. Desde Salud. Varell, estoy en el barrio de Canoriac, en el centro de salud, uno de los que está afectados por estos recortes, como estabas diciendo, que las datos oficiales, tal como dices, son del 10%, pero que usuarios y profesionales coinciden en decir, parece que sea bastante más porque la verdad es que en esta campaña de recortes de verano lo que está sucediendo es que se cierran plantas de hospitales, se cierran CAPs, hay que decir que uno de cada 10 centros de atención primaria en la provincia de Barcelona, al menos 40 eh, se cierran, además de 33 centros en horario nocturno como este en el que nos encontramos que cierran por la noche, además de 13 de mediodía y 11 de fin de semana. Esto uh -huh. significa que se recorta personal, pero que sobre todo se recorta cobertura sanitaria. Imaginaos que vivís, por ejemplo, en un municipio mediano en el que cierran las urgencias de noche y os pasa algo y necesitáis asistencia, pero el siguiente centro más cercano pues está a 30 kilómetros. Pues bueno, los usuarios no quieren que esto les pase teniendo en cuenta pues que muchos o los que más necesitan a veces la sanidad es la gente mayor, que llevan ya toda la vida cotizando y que creen... Eh, yo estoy trasladando lo que me dicen por aquí alrededor, sí. lo que, que creen que tienen un derecho garantizado o debería estar garantizado. Claro. Esta es una realidad. La otra es que aún están por definirse los cierres y reducciones en los centros de Tarragona, de Lleida y de Girona pero pues en la provincia de Barcelona cada día podemos presenciar pros, protestas de enfermeros, de médicos, de usuarios de la sanidad y tú hablabas de la gente que se queda a dormir en los centros yo tengo aquí a mi lado a Josep María, hola buenos días hola buenos días tú eres uno de los que se ha quedado a dormir en el centro es decir, intentáis entrar justo antes de que cierren uh -huh. para protestar por este cierre de centro nocturno y pasáis la noche aquí exacto, o sea, el servicio ha desaparecido desde el lunes o sea, desde ayer es un servicio de urgencias que duraba desde las 12 de la noche a las 8 de la mañana y lo que hacemos nosotros es una ocupación simbólica como el servicio si continuará existiendo o sea, y aparte de esto pues hacemos actividades continuamos haciendo asambleas para que la gente se reúna nos organizamos pues bueno para hacer todo lo que se tenga que hacer para hacer las peticiones, reclamaciones claro eh, para que, que la sí. gente también hable un poco no y bueno y por otra banda claro es un poco la excusa porque claro servicio no hay Nosotros terminamos aquí, lo ocupamos, pero el servicio no existe. Pero bueno, es una forma de tenerlo abierto simbólicamente y ahí utilizarlo, ¿no?, para claro. hacer otras actividades. A mí lo que me dicen también es que hay muchos eh, vecinos de Sabadell que ni siquiera todavía son conscientes de estos eh, recortes en los centros sanitarios Exacto. y que se acercan más de una vez, ¿no?, porque tienen una necesidad sanitaria y vienen y resulta que está cerrado. Exacto, hay mucha gente que está desinformada de todo este tema y no sabe nada. Nosotros nos encontramos que estamos aquí con un punto de información que está en la entrada del CAP, ...y vamos hablando de lo que estamos haciendo estamos hablando de todos los recortes que hay y la gente no tiene ni idea o sea no sabe ni que el servicio de urgencias ha desaparecido Déjame, déjameme que te presenta la misma monse Rubira... que es de la federación de sanidad de comisiones obreras trabajadora también del instituto cotalagán de la salud ella está conmigo y acompañándome y mostrándome todo este alrededor monse buenos días buenos días monse me decías días. que también los trabajadores evidentemente estáis indignados porque eh, no sabéis lo que va a pasar con vosotros en muchos centros eh, es decir no se sabe si van a ver eres si se van a quedar sin trabajo los suplentes si los van a volver a llamar, es decir, además de que eh, han son recortado mil... presupuesto y tenéis que eh, dar cobertura a mucha, a mucha gente siendo menos, ni siquiera sabéis si vais a garantizar vuestro trabajo también. Exacto, uh, estamos viendo que son miles de puestos de trabajo, porque no tan solo son plazas que no se han renovado, sino la gente que vivía, uh, es decir, uh, tenía un sueldo del Instituto Catalán de la Salud por suplencias... Eh, pues esta gente no hay ninguno por lo tanto no tenemos porque no nos dicen la cantidad de gente que no que no, no va a seguir trabajando. Exacto. Todavía no se sabe, digamos, ¿no? Ya hay una serie de recortes que se han traducido en pues eso, ajustes de plantilla, digamos en muchos centros, pero en la gran mayoría todavía queda por saber qué va a pasar, qué va a pasar. yo quiero contaros la realidad aquí, porque yo cuando he llegado lo primero que he visto es un montón de tiendas de campaña del movimiento 15M, los indignados que se suman evidentemente a las protestas tanto de los trabajadores como de los vecinos de aquí de Sabadell, que también muchos de ellos son de aquí y y, y quieren manifestar ese apoyo a todos los usuarios. Por otro lado, Están los eh, chicos, las personas que se han quedado aquí a dormir en el centro. Eh, hay una mesa justo en la en la puerta del centro recogiendo firmas, que hay que decir que continuamente está llena de usuarios que entran y salen de aquí al centro. Y luego, en un lateral, yo he llegado y he visto que había una reunión. Estaba uh -huh. teniendo lugar una reunión y yo me quiero acercar. hola cómo te llamas? Hola, buenas tardes. Me llamo Felipe. Felipe, eh, ¿qué estáis haciendo en esta reunión? Que tengo entendido que se realiza cada día y que estáis aquí teniendo eh, esta reunión debajo de un cartel que dice por una salida pública gratuita y de calidad, no a las privatizaciones. ¿Qué es lo que estáis haciendo en esta reunión? ¿Vecinos y, y, y, y gente de movimiento indignados, más trabajadores, etcétera? Bueno, pues estamos aquí eh, organizándonos Porque nos cierran los centros de atención primaria y muchos vecinos se van a quedar sin servicio de atención eh, primaria. Entonces, pues, eh, bueno, en principio las urgencias ya las han cerrado uh -huh. el y el, el servicio nocturno. Sí, pero me, me interesaba saber, porque yo creo que os reunís aquí prácticamente cada día y estáis intentando a veces informar a muchos vecinos que no saben exactamente lo que bueno, pasa y coordinaros, ¿no? Sí, bueno, por un lado, pues aquí cada día a las 10 de la noche, desde el día 29, vemos eh, unos 200 vecinos eh, de todo el distrito, ¿no?, que nos juntamos y hacemos asamblea, pero ahora, eh, bueno, estamos eh, aquí gestándonos eh, hace uh -huh. un tiempo ya, pues como un grupo de trabajo para informar, como tú dices, ¿no?, que nos juntamos y hacemos asamblea, pero ahora eh, bueno estamos eh, aquí gestándonos eh, hace uh -huh. un tiempo ya pues como un grupo de trabajo para informar como tú dices sobre la situación de la sanidad para organizarnos para exigir cuentas y, claro. y transparencia en todo esto y pues para eh, pues evitar la privatización de la sanidad que es lo que nos están llevando claro la pues, al principio este estos dos cierres o este esta reducción de horarios ...es estival, es para el verano solamente... ...no sé si eh, nos lo puede aclarar... O, eh, ...o hay miedo a que esto se prolongue... ...no, eh, estival no es... ...es decir, lo que uh -huh. ha pasado aquí cada año... ...es que es verdad que por las necesidades... Eh, eh, ...del verano... ...cada año en Cataluña... ...hay algún recorte esporádico... ...como tú dices, ¿no?... ...pues hay algún centro que se cierra... ...solo durante los meses de verano... ...a lo mejor por falta de personal, etcétera... ...este año es la primera vez... ...que hay un recorte masivo... ...que ya se ha anunciado... ...y la mayoría de los servicios no saben si van a volver a funcionar, es decir, este centro que lo han recortado por la noche, que ya no hay servicio de urgencias, sí, sí, no sé, es, es, es, definitivo, definitivo, es definitivo, ¿me confirmáis que es definitivo? Sí, es definitivo, sí, sí, además está publicado y todo en la web de la Generalitat. Claro, pero es muy curioso porque cuando uno lee, por ejemplo, el diario aquí local, no el diario de Sabadell, dicen que claro que en este centro solo venían 1,4 asistentes o usuarios cada noche y vosotros yeah. todos mm -hmm. los que tengo aquí delante me están diciendo, eso es mentira. Exacto, nosotros eh, estuvimos el fin de semana que es, aún funcionaba el servicio y, por ejemplo, el viernes por la noche vinieron 11 usuarios. Que no pues, pudieron ser atendidos. No, no, fueron atendidos porque eh, aún funcionaba el ah, servicio. era justo antes del cierre, perdóname. Exacto, pero quiero decir que no era 1,4 que, que son los números oficiales, sino que eran 11. Ajá, de acuerdo. Pero en cualquier caso, 1,4 que requieren atención y que tendrían que trasladarse a kilómetros de allí. Y además me dices Monse. Y además estamos en mes de julio, esto pasa en una en cuando es la temporada de invierno que hay gripe y tal, pues no son once, son muchos más. Claro, tú me dices también es que el hecho de que cierren algunos quiere decir que otros se sobresaturan y que ya no dan a masto, y yo no sé si eso repercute en la calidad de los usuarios. Ester es una de las que dicen, basta ya de jugar con nuestra sanidad, verdad. Pues sí, buenas tardes. Esto es un mensaje para el señor Boy. ¿Eh? que lo que tiene que hacer es recortarse su sueldo. Entonces, el quitar las urgencias del CALNOR que, cost, perdón del CAP de, de, Canoria, de Canoreac, uh -huh. que abastece a toda una población grandísima de toda la zona norte de Sabadell, es colapsar los servicios del Taulí que abastece no solamente a Sabadell sino uh -huh. a la comarca Y esto es privatizar la sanidad pública la cual estamos pagando los ciudadanos de este país podemos eh, ver no, que están... Noemí, lo que te sí. quiero decir es que el tono de Esther sí. muestra la indignación, la indignación. colectiva sí, es, sí. La han escogido entre los demás vecinos uh -huh. a ella como representante Porque realmente esta es la indignación que uh -huh. sienten todo Te agradezco Esther que nos atiendas, ¿querías decir algo más? Pues sí, quería decir que esto va a continuar y va a ser mucho más grande porque toda la gente de los, todos los barrios de Sabadell nos pondremos en contacto uh -huh. con otras poblaciones e iremos a la Generalitat a exigirle al señor Boy que empiece a recortarse sus coches oficiales y sus sueldos, estos políticos. Laura, tener... nos tenemos que marchar ya, perdóname, son las 12.56, hemos recogido la voz de todos estos profesionales, pacientes y personas que... Que no eh, ven bien por supuesto este cierre gracias laura gracias desde aquí solo decidis pues que cualquier vecino de cualquier barrio que sea afectado por un cierre de centro de salud o un recorte, puede acercarse uh -huh. al su centro y le van a estar informando de lo que pasa, de lo que no pasa y la verdad es que aquí se está todo el mundo movilizando y uniendo tengo que deciros para acabar, que se ha constituido una plataforma unitaria y forman parte de esta plataforma, los sindicatos la Federación de Asociación de Vecinos la misma plataforma en defensa o de la salida pública, más los indignados uh -huh. y Movimiento 15M, es decir que parece ser que van todos a una, en, estos, en este tema de recortes uh -huh. que ven como un una futura privatización. Un bar de Canoreas, Centro de Salud de Sabadell. Muchísimas gracias, Laura.